Un samba de frec, samba moderno e o samba quadrado, Canta y ciranda al freio, o poco más chichibayón Ya está Plinio hoy siendo jueves Como nos pasa con nuestro compañero corresponsal desde Europa Jorge López Abe Habiendo sido Navidad el día miércoles ayer Lo tenemos un día después para la última columna de este 2024 también desde Campiñas del Estado de San Pablo ahí lo vemos a Plinio con la luz del día entrando por su ventana ¿cómo estás Plinio? Buen día Hernán, buen día Ángeles buen día oyentes de Radio Centenario aquí estamos encerrando el difícil año del 2024 sí, ¿cómo estuvo? lo mismo le preguntamos al compañero desde Europa ¿cómo estuvo esa Navidad por ahí Plinio? Aquí yo hice una Navidad familiar con los hermanos, con, la, con mi mamá. Fue tranquila, con mucha música, bien. no tanto vino y mucho más, más tranquilo. Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros también nos caracterizamos por Navidades tranquilas por acá, digo, por lo menos a nivel del, del equipo de la radio. Bueno, Plinio, como pasó con el compañero de Europa... La idea de esta última columna del año, por supuesto que corresponde trazar a grandes líneas, ¿no?, un balance de lo que ha pasado en Brasil, en este gobierno de Lula, después del gobierno de Bolsonaro, eh, con todos los ribetes que ha tenido en lo judicial, eh, con la composición del gobierno que el PT construyó, ¿verdad?, para llegar... Eh, que implica también cómo está dirigido el, el, el Congreso brasileño, la economía, qué pasa con la situación de la izquierda, del campo popular, eh, los sindicatos. Un poco repasar eh, lo que te parezca importante de evaluar, ¿no?, al cerrar el año y mirar al, al 2025. Sí, porque además en este final de año en Brasil pasan pocas cosas, uh -huh. pasa más o menos lo de siempre, uh -huh. desastres automovilísticos y de aviones, entonces empresarios que salen en el helicóptero, en el avión particular y caen, muchos desastres de, de, en las carreteras, uh -huh. inundaciones porque se está lloviendo mucho y... y abusos policiales de todo tipo esto es más o menos el patrón del final de año aquí en Brasil o sea que mejor mismo buscar entender lo que fue 2024 que yo creo que fue un año uh, importante en Brasil en el sentido de ser un año donde nosotros tenemos una expresión en portugués que dice afixa cai es donde se esclarece la situación ¿no? es más o menos donde queda claro la situación que estamos. Y yo creo que esto es el, el marco del 2024. Por ejemplo, ¿no? es el año en que la crisis ambiental entró en la agenda nacional, no más como un problema de los científicos, de la gente más crítica que alertaba para esto, pero sí como un problema del pueblo. ¿No? Nosotros lo, lo discutimos aquí varias veces. ¿no? Empieza el año con Río Grande del Sur inundado, una, una cosa así muy fuerte, ¿no? y caminamos después para la sequía de la Amazonía, 60% del territorio sobre humo de la caña de azúcar y de las devastaciones ambientales. El hecho es que entra en la agenda... el problema ambiental. Esto es un cambio importante en la política brasileña ¿no? y esto se va a repetir. La verdad es que esta oportunidad no se aprovechó porque no hay política y podemos discutir esto después, pero no hay fuerza política capaz de transformar estas contradicciones en voluntad política de cambio, pero la verdad es que es un cambio estructural. Las inundaciones se van a repetir, los incendios van a quedar cada vez más intensos y la sequía en la Amazonía tiende a aumentar a cada año y esto va uh, a acabar funcionando como una especie de pedagogia de la realidad mm. se va a reiterar las catástrofes y esto va a imponer ¿no? que se piense alternativas concretas ...del modelo económico, de la manera de vivir. Yo creo que este es un primer cambio importante. Ahora, el niño, cuando decís que entró en la agenda, perdón, ¿qué presión concreta tiene eso de, de, de haber entrado en la agenda? Porque vos decís, falta voluntad política, pero que hubo algún paso que se dio en ese sentido, eh, eh, algo que cambió en, en las directivas de gobierno del Congreso... en ese sentido, de, de los efectos del cambio climático? No, no entró en la agenda todavía de los partidos, no entró en la agenda institucional, uh -huh. entró ya en la agenda retórica de todos los políticos, pero entró, Hernán, uh -huh. en la agenda de la gente. Claro. Entonces, por ejemplo, vas a meter benzina en el auto, uh -huh. el, el hombre que... del Del, de la estación del lugar, de servicio comenta, oye, mucho humo ¿no? sí, mucho humo entonces uno le dice bueno, es el agronegocio sí, esto es horrible entonces entró en la conversa de la gente claro. concreta no pero no entró tienes razón en puntualizar esto, no entró todavía en la agenda del gobierno uh -huh. entró retóricamente pero no de hecho porque porque de hecho, Hernán, no tiene cómo entrar, porque eh, la verdad es que la burguesía no tiene respuesta para la crisis ambiental. Mm. Tienen estas COPs, no, estas reuniones mundiales, pedir plata para los ricos, para que aumente un poco la transferencia de recursos para cuidar de la Amazonía, pero esto todo es perfumería mm. en relación a la magnitud de la crisis. En este sentido es que digo que Entró en la agenda, en la pauta, en la conversa de la gente. Bien. En lo que hace a un balance del año, el tema político partidario, lideranzas, movilización social, eh, todo esto, ¿qué, qué, ¿qué conclusión sacaríamos de este año? Mira, la, la conclusión que sacaría, Ángel, es que este es el año donde eh, queda claro la. impotencia de, de los gobiernos de frente muy amplia que quiere no no, no con otro significado sí, de sí. lo que ustedes utilizan ahí pero de estos gobiernos del orden que van hasta la derecha para frenar la ultraderecha no yo yo digo hice una imagen no estos gobiernos funcionan como un agente eh, ahora tengo que Que luchar con el español mm. como no sé cómo se dice mola en portugués en, en español, español pero es como si a, a, aprietas una Huele. que pregunta a los universitarios que me digan cómo es mola y volvemos mm. a la metáfora al final la Ajá. verdad es que estos gobiernos eh, son gobiernos que aumentan la frustración de la gente y aplastas al será. contrario de puede ser que, que aplastas muele. Y, y, y, y. muele muele, yo creo que es un muele ¿no? como pues el sea, café tipo, como se muele el café tú, tú, tú aprietas esto y cuando sacas la pata falta uh -huh. es así que funcionan estos gobiernos ¿no? Uh -huh. entonces tú contienes la ultraderecha pero no la contienes para ofrecer una alternativa La contienes apretando, apretando, ¿no? y, y esto va generando energía que en un momento futuro es, es, es, explota, uh -huh. salta. ¿no? Esto es lo que está pasando aquí en Brasil, y esto quedó muy claro en las elecciones municipales, donde a despecho de, del gobierno... De, de izquierda y de un gobierno que logró un poco por transferencias de recursos hacer la, la economía crecer pero quien ganó las elecciones fue la derecha la ultraderecha y los sectores más extremados de la ultraderecha no mm. esto una especie del milenismo brasileño y esto queda, ¿por qué? porque el gobierno es un gobierno sin ca ninguna capacidad de cambio y esto es una otra Balance de, del, del año importante. o sea, ¿Qué es el gobierno Lula? No es el gobierno que vino para hacer cambios. Mm. Es en realidad el tercer gobierno del golpe contra la clase obrera. ¿no? Que retiró derechos de pensiones, derechos laborales. ¿no? Que ataca de manera sistemática las políticas sociales. Este es el gobierno Lula. Y por lo tanto, la promesa que hacía Lula. Yo voy a... porque en la campaña decía yo voy a poner el pobre en el presupuesto uh -huh. y el rico en el impuesto de renta. Bueno, no hizo ni una cosa, ni otra cosa, quedó clarísimo que no va a ser, y de aquí para adelante lo que veremos a nivel del gobierno Lula, es una especie de desagregación del gobierno. ¿no? De un, de un, queda claro que este gobierno es un gobierno del orden, que no que administra la confusión, pero no tiene perspectivas. Lo que es muy malo, porque, sí. quiere, porque como no hay una izquierda contra el orden capaz de ofrecer alternativas, la, las alternativas terminan en el, eh, en, la, en el digamos, campo de la extrema derecha. Mm. Sí, el otro día hablábamos con Jair Cris, que este compañero de Porto Alegre del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, Plinio, eh, que nos pasaba una entrevista a Joao Pedro Estédile, ¿no? el, el líder de los Sin Tierra, donde él decía que, que la política de tierras ha sido una tragedia. Lo dice un hombre eh, que ha sido votante, vinculado al PT ¿no? Y a, y a Lula, que ha exaltado la figura de Lula históricamente. pero tenía en una entrevista que se le hizo una visión muy crítica y nos decía eh, Jair Cris, que desde Puerto Alegre, un dato que por lo menos no recordábamos, que Fernando Enrique Cardoso entregó más tierra a los campesinos que los gobiernos de Lula, por ejemplo. Es pura verdad lo que dice Juan Pedro, pero lo que me sorprende es que él haya se haya sorprendido con eso. porque yo me recuerdo que en el año de las elecciones yo hice un encuentro con los sin tierra, no, grande, bueno, en una universidad, y había una dirigente de los sin tierra para discutir la urgencia de la reforma agraria, uh -huh. urgencia que ahora con, con la crisis ambiental aumenta, porque en el meollo de la crisis ambiental está el latifundio, que ahora tiene nombre modernito de agrobusiness. Sí. Bueno, entonces dice toda la, la idea de, de que necesitamos una meter en, en la discusión la reforma agraria. Y la dirigente del MST se levanta y dice, mira, estoy totalmente de acuerdo con Plinio, eso es lo que tiene que hacer, pero no este año. Ah. Este año la dirección del MST dice, no se discute reforma agraria. Lo importante es barrar el fascismo. Y viene con esta retórica de que es necesario no decir nada para evitar el mal mayor. Entonces, ah, Juan Pedro Steddy tiene culpa en el cartorio. Claro. No, estás, no es solo culpa de, del gobierno. Y doy un ejemplo. Es verdad, en esta, con el gobierno Fernández Enrique se hizo mucho más reforma agraria. Pero el movimiento Sin Tierra en esa época hacía ocupaciones, luchaba y era independiente del Estado. Y eso es lo que cambió. Porque si Juan Pedro imagina que el gobierno hará, digamos, reforma agraria sin presión de base, es porque sería muy ingenuo. Uh -huh. Pero de cualquier manera, yo leí esa entrevista y es interesante. Porque Juan Pedro se coloca muy crítico del gobierno. Pero él es parte del gobierno. Entonces, uh -huh. ¿por qué lo hace? Porque la base... lo exige, él está hablando menos para el gobierno y más para su base para no ser atropellado por la base sí. Sí. y esto yo creo que es un buen balance del año sí. porque es eh, un año en el campo social de mucha desmovilización pero desmovilización con <coughs> intensificación de las contradicciones apunta para adelante para algún tipo de atropello de las direcciones que desmovilizan la gente. Entonces, claro, no se sabe si es un año o dos, no se sabe cuándo, pero es claro que este, las direcciones sindicales, todas muy atreladas y presionadas por, por el PT, por Lula, por el Estado, ellas van perdiendo eficacia y exigiendo una renovación profunda de las direcciones. Y esto yo creo que es una otra cosa sí. que quedó muy claro. Sí. ¿No? La y... completa desmovilización, la falta de instrumentos de la clase obrera y lo contrario ahora, la urgencia, la necesidad de que se construyan nuevos instrumentos que seguro más temprano, más tarde, va a pasar. Sí. Es una especie de ley esto que estás diciendo además, no que la explicación... de por qué avanzan las ideas de derecha, por qué logran imponerse determinadas cosas que parecía para nosotros imposible en estas zonas del mundo, se explica también por el retroceso de las fuerzas de izquierda, ¿no? de la movilización, de la incorporación popular. Seguro que sí, ¿no? y, y por la, la adhesión de la izquierda del orden, del establishment, sí. al neoliberalismo total. ¿no? Yo me recuerdo que cuando salí del PSOL, la gran pelea era para decir, mira, si nosotros, la manera de combatir la extrema derecha es ofrecer una alternativa mejor que la extrema derecha y no Diferente. hacer concesiones a la derecha para intentar isolar políticamente la extrema derecha, porque esto no va a funcionar. No, acaba funcionando como dije como, me, como este creo que se llama muelle no sí tu, tu, una mola que tú aprietas aprietas contienes pero la energía de la extrema derecha solo va aumentando y como la frustración es grande esto explota más adelante ¿Rebota? es lo que pasó por ejemplo rebota exactamente esa es mola y tú lo que y es lo que pasó En Estados Unidos, ¿no? Entra Biden, hace un gobierno que no, hizo mucho gasto social, pero la verdad es que vuelve este psicópata de Trump con toda fuerza sí. cuatro años después. Uh -huh. Sí, esta entrevista lo, la destacábamos porque es muy simbólica de lo que pasa en el en el progresismo de América Latina, digamos, y los sectores. que forman parte de esa base, de ese progresismo, que se ven obligados, como vos decís, a, a plantear cuestionamientos, Plinio, por el malestar en la base. Es una entrevista que publicó Reporter Brasil, donde Steddy le dice eh, que, tenemos, eh, que el gobierno de Lula en general es un gobierno encalacrado Eh, porque llegó al poder por medio de un frente amplio que fue importantísimo para que derrotáramos al bolsonarismo y a la extrema derecha, pero en el desarrollo de estos dos años, por esa falta de unidad y de proyecto unitario, el gobierno no consiguió desenvolver e implementar políticas públicas que consigan, por un lado, enfrentar los problemas estructurales, de la sociedad brasileña y por otro una reedición de políticas públicas buenas como Bolsa Familia, etcétera Es la, la evaluación que hace Estédile, ¿no? Sí, que me parece una crítica que el gobierno no, no hizo reforma agraria es una crítica correcta, claro. verdadera pero las causas de por qué no hizo yo creo que Juan Pedro está bien equivocado sí, sí. porque la verdad es que las elecciones fueron una batalla que se ganó a penita, hmm. pero la guerra no se ganó. Y la manera como se ganó la batalla compromete la posibilidad de ganar la guerra. ¿no? Porque es lo que dije, para quedar en el ejemplo del MST, hmm. en la campaña si tú no comprometes el presidente con reformas, ¿cómo quieres que llegando el presidente haga reformas? Si la dirección del MST decía... No se discute reforma agraria este año porque no conviene, va a asustar la derecha. Es la orden del Comité Central del MST. Uh -huh. ¿Cómo quieres que después el gobierno haga reforma agraria? Imposible. Entonces, eh, esto demuestra que la dirección del MST está mucho abajo de lo que exige el momento histórico y la causa básica es que fueron atrapados. Por la lógica del Estado uh -huh. que, que está en, en su vinculación con Lula y con el PT. Tienen responsabilidad entonces también en lo que pasa. Y en lo que pasó. Toda responsabilidad, Ángeles. Y, y es muy cómodo decir, no, el problema es del gobierno. No. El ah, gobierno okay. no, no, no es isolado de las fuerzas sociales que lo, lo eligieron. Uh -huh. ¿Qué pasa, Ángeles? Te preguntaba hoy también de la, de la política y lo partidario, eh, que en todo caso, en, en algunos ejemplos, son una reafirmación. Plinio, vos mencionabas el PSOL, que es un partido que se hizo con sectores que se fueron del PT, ¿no?, recordemos, eh, y que, bueno, finalmente ha apoyado en estos últimos años a, a Lula. En la reelección eh, con los partidos comunistas que hay uno que eh, por lo que entendimos apoyó a Lula en este proceso y hay otro que es crítico, verdad, que quedó por fuera de esa de estas alianzas que se construyeron en torno a, al retorno de Lula a la presidencia. Eh, hay otras expresiones de izquierda que, que, que vos vislumbres un camino de, de, de alternativa. Mira, nosotros discutimos aquí en la radio en los últimos años el proceso de cooptación del PSOL para el orden, uh -huh. ¿no? la capitulación del PSOL para el orden. Esto es un proceso, digamos, que fue general. Pasó con el PSOL, que era grande, pero pasó con todos los partidos del orden. Ellos fueron totalmente esterilizados, no uh -huh. castrados como partidos críticos. Y la burguesía logró también... que la, lo que yo llamo de izquierda contra el orden, izquierda revolucionaria, la izquierda que no tiene miedo de apuntar el socialismo como, como horizonte, ella fue neutralizada por la burguesía, porque la verdad es que vivimos una democracia que yo, que un gran sociólogo brasileño, Florestan Fernández, mm. llamaba de democracia restrita, mm. restrita a la plutocracia. Para el pueblo hay poca democracia y ahora en Brasil hay poquísima democracia. Y para la izquierda revolucionaria casi ninguna. O sea, estamos marginalizados de la política convencional. Bueno, pero no hay que llorar esto. Mm. Esto es el juego de la, de la burguesía y lo jugó bien jugado. Lo que tenemos es que aprender a hacer política extra institucional. No para negar lo institucional, uh -huh. pero para dar la primacía, la prioridad para el extra institucional. Entonces, son años, décadas de, digamos, de convivencia, de hacer política por adentro de lo institucional, que fueron, por así decirlo, uh, acomodando un poco las organizaciones. Y esto es lo que yo creo que hay que hacer ahora. No creo que sea solo un problema brasileño, uh -huh. creo que es un problema mundial. La burguesía logró neutralizar la, la los socialistas en todo el mundo y hay que buscar una fórmula para salir de esta trampa. Ahí estás incluyendo, saliendo de lo partidario estrictamente y cuando hablabas del, del MST, eh, también a la CUT, por ejemplo, a la central de trabajadores históricamente ligada... Al, al PT, que nos decías que con esto del ajuste fiscal que que viene, que viene ya ha determinado el gobierno de Lula, por ejemplo, no ha, no ha reaccionado. Mira, no, ni, ni me refería a la CUT, porque la CUT ya hace un tiempo que es una central amarilla. No quiere decir que todos sean amarillos, mm. pero la gran mayoría de las direcciones amarillas. Porque yo estoy convencido, Hernán, que la izquierda del orden cumple tareas cumple funciones en el orden uh -huh. y ya lo discutimos aquí, son cuatro las funciones básicas primero, crear ilusiones que se va a mejorar que se puede mejorar segundo, legitimar el sistema tercero, desmovilizar los trabajadores es en esta tercera función que está la CUT y cuarto, evitar por todos los medios posible la emergencia de una izquierda contra el orden Esto es lo que explica la operación PESOL. Hay ¿Sí? que meter el PESOL dentro del campo del petismo para que no exista voz de crítica a la izquierda del PT, que es lo que permite que el PT corra todo lo que quiera hacia la derecha sin mayor onus electoral, porque al final dicen bueno, puede que no sea lo mejor del mundo, pero es lo mejor que hay. o sea que ustedes voten en mí con la mano en la nariz pero van a tener que votar de cualquier manera Bien. Una, lo del balance estaríamos cerrándolo ahí pero una consulta sobre esta noticia que vimos hoy en varios lados de trabajadores de la construcción chinos que fueron rescatados los tenían como trabajo esclavo una fábrica, una empresa que acá por lo menos los nombran mucho los autos, dicen BYD, b y -D, no los BYD. Sí. Y dice que fueron 163 trabajadores chinos que los encontraron en condiciones de esclavitud. Lo de siempre, le sacan los pasaportes, les retienen el sueldo. Eh, y son como, acá por lo menos se muestra como lo que va... una fábrica moderna que va para adelante, es, no sé, un capitalismo que va muy exitoso. Eh, ¿Es algo raro o es algo que puede verse algún otro caso por ahí? Mira, eh, Ángeles, el trabajo esclavo es un problema aquí en Brasil. Entonces no es, un, no es una excepción que haya ocurrido en la empresa de BYD. Sí. Esto ocurre mucho con inmigrantes, sobre todo inmigrantes bolivianos, a veces peruanos, no uh, que, que son esclavizados en, en pequeñas empresas, en las periferias de las grandes ciudades, como por ejemplo San paulo Entonces, esto ocurre. Es un problema grave del Estado brasileño, que es un Estado que va perdiendo de manera progresiva todo contenido democrático, republicano, que... ya no era tan grande pero en este caso yo creo que hay también la responsabilidad de la empresa claro. la verdad es que el capitalismo chino sí. es un capitalismo digamos muy duro con los trabajadores entonces ellos cuando hacen las empresas traen también sus trabajadores y sus gente de confianza sí. y los mantiene en situación de extrema pobreza y si no los traen directamente los arregimentan con los inmigrantes chinos en Brasil. Entonces yo creo que aquí la, la, la responsabilidad es compartida. Sí. Parte del Estado brasileño, sin duda, que, que es el que tiene la responsabilidad de fiscalizar, pero gran parte de, del sistema de funcionamiento Exacto. de estas grandes empresas. Este eh, es un debate importante porque parte de la izquierda mete a China como una especie de utopía que se quiere llegar, sí. Pero China no es un uh -huh. capitalismo para nada. bueno, es parte del problema. Sí, claro, claro. Sí. Eh, tiene, un, es una contratista la que los llevó, los contrató en China una contratista que le pone en el nombre Xinjiang, no sé qué construcciones, Brasil le pone y los llevó así a trabajar a Brasil. Ahora los liberaron ahí, una denuncia los liberaron y veremos. qué hace esa gente, ¿no? Bueno. Pero, Ángeles, es, inter, es importante que alertemos que estos contratistas es la manera como las empresas tienen de hacer el trabajo sucio. No sí. lo hacen directamente, contratan los contratistas que lo hacen. Sí, exactamente. Plinio, muchas gracias por esta última columna del año. Por supuesto que la semana que viene estaremos en contacto nuevamente. Si vos estás... ¿Estarás vos por ahí? Yo estaré, no sé si tendremos muchas noticias claro. para allá de estas adicionales, pero seguro que tendremos una conversa buena, porque es así que, que ocurre en Radio Centenario siempre. Muy bien. Entonces, aprovecho para desear a todos los hermanos uruguayos un, un año con mucha salud, con mucha felicidad, mucha lucha y mucha crítica, que es lo que necesitamos. Sí. Ya. No. La gente de la radio... Los que veo y los que están por detrás, un fuerte abrazo. Un abrazo para vos también, para tu familia, para los compañeros. Y el año que viene, juntos de nuevo. Abrazo Seguro creo. que sí. Saludos. Chao, chao. Fuerte abrazo. Chao. que a gente. forte alto que a vida vai melhorar que a vida vai melhorar